22 años han transcurrido desde aquel fatídico 16 de mayo de 1992. Un día antes, Chalino llevaba a cabo su última presentación en el Salón Bugambilia de Culiacán, Sinaloa. El momento, chatita, del alma de hablar. Para conocer más detalles del Rey del Corrido, visitamos a Marisela Sánchez, viuda del cantante. En su casa, en Paramount, California. Gracias a ustedes por venir, tomarse el tiempo y, y venir a visitarnos. Siempre son bienvenidos. Son muy pocos los artistas que gozan de durar tantos años en el gusto del público. La prueba del tiempo te dice quién es quién y qué tanto este penetras tú en los corazones. Fui investigando para saber cómo hacía esos corridos Chalino. Él se metía al baño y se quedaba ahí como media hora, salía ya del baño y salía con un corrido hecho. Sí, eso no quiere decir que haya estado haciendo otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que el baño para él era un lugar muy íntimo. Chalino filmó con Marisela el video Pilares de Cristal. En la grabación se nota un poco molesta. ¿Qué pasó ese día? A mí me tomaron ese día este sin estar preparada, entonces ahora sí que fui sincera, estaba enojada. De cambió mi suerte. ¿Por qué dejas ir a Chalino después de que tanto se había hablado de una amenaza a Culiacán? ¿Tú sentías algo con eso? No fue fácil decirle no vayas. Chalino era una persona que no se dejaba de ningún momento mandar por la gente en primer lugar. Si yo lo hubiera podido manejar posiblemente no lo hubiera dejado ir. Yo creo que el miedo no existía en él y eso lo hizo hacer ese desafío. En su última presentación existe un momento que sigue causando controversia. Se rumora que Chalino recibió una amenaza. Oí hablar mucho de ese papel, se lo busqué yo en el saco que él traía cuando pasó eso. Nunca lo pude encontrar, pero sí hay gente muy cercana que dicen que a través de ese papel él recibió una amenaza, pero realmente nunca vamos a saber qué fue lo que pasó. Y hace unos días... Pues si eh, le sucediera por ahí una tragedia, ustedes saben. ¿De qué manera te das cuenta de que Chalino ya no está entre nosotros? Fue una llamada telefónica la que me hicieron mis cuñados. Me dijeron que había, él había desaparecido. Definitivamente, pues ya cuando lo encontraron, ya nos dimos cuenta de lo que había pasado. Pero todo fue por teléfono. Durante más de dos décadas, Marisela Sánchez siempre ha sido accesible con todos los medios. Sobre todo cuando queremos saber y conocer más detalles de Chalino y de Adán. ¿De dónde sacas esa fuerza, Marisela? El hecho de que ellos no puedan estar aquí y contestarte ese tipo de cosas me hace ser fuerte y, y contestarlas yo. ¿En algún momento te quiebras? Tengo que confesarte que sí me quiebro y son más... De lo que la gente pueda pensar y hago lo que tenga que hacer, pero siempre yo solita. Cuando llegas a visitarlo en su capilla, ¿qué es lo que haces? A pesar de que son 22 años, siempre llego corriendo, siempre llego como con la ilusión de que me está esperando y de que lo voy a ver. Y cuando llego y me encuentro con una tumba fría y no lo puedo ver, eh, viene la tristeza. ¿Te has imaginado ese encuentro con ellos dos? Vivo soñando con ese encuentro, Este, eso me da fuerzas para seguir adelante, pero sobre todo seguir adelante con la cabeza en alto. Eso es lo importante para mí, para cuando me reúnan con él. Gracias al cariño y amor que todos los fanáticos aún profesan por sus amadas pérdidas, Marisela agradece un detalle muy importante. ¿Cómo van las regalías de, de Chalino? Yo no trabajo, vivo en mi casa, muy a gusto, gracias a mi marido y a mi hijo.